la batalla de Uhud pasó el tiempo y de nuevo los habitantes de la Meca se armaron para atacar al profeta y a sus seguidores el sol estaba ya alto y el juray se encontraba formado con 100 jinetes en cada ala la derecha al mando de Halid hijo de Walid y la izquierda conducida por Ikrima hijo de Abu Jahal desde el centro Abu Sufyan dio la orden de avanzar delante de él Talha de Abdel Dar portaba el estandarte del Kurais y dos hermanos y cuatro hijos de Talha iban cerca de él cada uno preparado para tomar su turno si fuese necesario Talha y sus hermanos estaban dispuestos a ganar la gloria para su clan aquel día en Badr sus dos portaestandartes se habían dejado hacer prisioneros ignorantemente y Abu Sufyan no había dejado de recordárselo de camino hacia Ujud Musad reconocía a sus compañeros de clan desde donde se encontraba delante del profeta con el estandarte de los emigrados en cuanto a las dos huestes estuvieron entre sí al alcance de la voz Abu Sucian detuvo su avance y de unos pocos pasos más allá del estandarte ¡hombres de Aus y Hatras", dijo ¡abandonad ahora el campo y dejadme a mi primo! entonces nos marcharemos porque no tenemos motivos para combatiros pero los ansar respondieron con un ensordecedor retumbar de insultos. Entonces avanzó otro hombre de entre las filas mequíes, y Hansala se afligió al ver a su padre proclamando su presencia. «Hombres de Aus, yo soy Abu Amir». No podía creer que su influencia antaño tan considerable hubiese quedado en nada, y había prometido al Quraysh que tan pronto como se diese a conocer muchos de los nombres de su clan, volverían a su lado. En lugar de eso no sólo recibió maldiciones sino también una lluvia de piedras que lo hizo retroceder a apesadumbrado los mequíes recibieron de nuevo la orden de avanzar y no lejos de las primeras líneas las mujeres conducidas por Hind también se pusieron en movimiento batiendo sus panderos y tambores y cantando ¡Adelante hijos de Abduzdar! ¡Adelante! Vosotros que defendéis la retaguardia, golpead con cortantes espadas. ¡Golpead! Si avanzáis, os abrazaremos y extenderemos suaves alfombras. Pero si volvéis la espalda, os abandonaremos y no os amaremos jamás. Cuando los dos ejércitos estuvieron casi a punto de encontrarse, los arqueros del profeta lanzaron una lluvia de flechas sobre la caballería de Jalit, ...y el relincho de los caballos ahogó el grito de las mujeres y sus tambores. La batalla se había ido desplazando gradualmente ladera abajo... ...lejos del profeta, a medida que los mequíes eran forzados a retroceder hacia su campamento. El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah con él... ...ya no podía discernir con detalle lo que sucedía... ...aunque veía que por el momento sus hombres iban venciendo aquel día los musulmanes continuaron avanzando hasta que llegaron a un punto las líneas del enemigo que quedaron rotas por completo el camino hacia su campamento quedó así abierto y se produjo un avance en tropel de hombres ansiosos del botín entonces el profeta viró hacia la montaña donde había colocado a 50 arqueros selectos el afán de la victoria hizo que estos arqueros abandonasen la montaña y se entregasen a la batalla Fue así como los curaixitas lanzaron una gran carga contra los musulmanes. Esta fue la primera derrota del ejército musulmán. Abu Sufyan entró en la Meca profiriendo estos gritos. «Bienvenidos sean los triunfadores. Nuestra ha sido la batalla. Esta jornada ha compensado la de Badr. Honor a nuestra diosa Hubal, que está en las alturas».